cielo lloro, hasta el cielo lloro al mirar tu partida. Muy poco te importó, muy poco te importó saber que te quería. Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón si produce dolor porque se fue. Pisotea tu honor, se marchita una flor, siento en mi corazón.